El Argentino y cubano, está mi guitarra entera, soldadito boliviano de luto, pero no llora, aunque llora de su mano, soldadito. De No llora porque es la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el m a n e que te paga, soldadito boliviano, que te vendes. q u e te compra? Es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia. Es lo que piensa el tirano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano. Y ya todo el mundo, porque el sol salió temprano, soldadito de El sol salió temprano, pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se vende, que no se m a t a a un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano.